oh Espíritu Santo muéstranos la iglesia que tú quieres tener Señor y que seamos obedientes a eso Padre amado te bendecimos te bendecimos Señor Dios mío tú sabes que la intención Señor de este mensaje no ha sido herir a nadie Señor sino que al contrario llevar conocimiento llevar entendimiento Señor en la presencia del Dios vivo de que estamos Señor delante del trono de tu gloria y eso no nos puede dejar indiferentes Señor oh Dios todopoderoso Dios todopoderoso levanta Señor tu iglesia Oro ahora por tu iglesia, no por esta iglesia en particular, oro por tu iglesia, de la cual nosotros formamos parte también, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta esa iglesia gloriosa, Señor, que dé testimonio de ti, Señor. Que sea baluarte, Señor, y columna de la verdad. Hace unas semanas, Señor, compartía también en este lugar que es necesario que la iglesia levante al Cristo al Cristo crucificado para que la gente lo vea y se salve Señor pero también la iglesia debe levantar al Cristo glorioso Señor al Cristo resucitado para que la gente tenga esperanza Señor amado para que sepa realmente que existe un Dios real un Dios vivo Señor un Dios que transforma un Dios que cambia un Dios que redime Señor un Dios que recrea que hace las cosas nuevas bendito sea tu nombre Señor alabado sea tu santo nombre te adoramos Señor en esta hora glorificamos tu nombre amado Dios te bendecimos Señor te damos gracias Señor por la Biblia gracias por tu palabra amado Dios gracias por este libro bendito que costó tanta sangre Señor costó tanto sacrificio para que llegara a nuestras manos amado Dios te damos gracias porque allí, Señor, están las Escrituras Donde se encuentra la vida eterna Donde se encuentra la verdad tuya Donde te encuentras tú, Señor Gracias, amado Dios Gracias, Padre amado Gracias, gracias, gracias, gracias, Señor Bendecimos tu nombre, Señor amado Glorificamos tu nombre Oh Dios Todopoderoso Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Cualquiera que sea, Señor, la necesidad que tengamos. Dice la escritura que delante del trono de tu gloria encontraremos el oportuno socorro. Este es el momento, Señor. Este es el momento de encontrar el socorro que necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros sabe lo que necesita, Señor. Si es fe, Señor, en parte fe. Si es ánimo, en parte ánimo, Señor si es renovación, renueva Señor las mentes, las ideas todo Señor amado pon en nosotros la mente de Cristo Señor si es otra necesidad Señor si hay ataduras, si hay vicios Señor, los ponemos delante de ti para que tú los pulverices, rompelo Señor rompelo Señor sácalo Señor oh Dios todopoderoso saca lo que impide Señor que te sirvamos como tú quieres quítalo Señor de nuestras vidas amado Dios y que nunca más nos acordemos de eso Señor Dios Todopoderoso te exaltamos Señor y te glorificamos exaltamos tu santo nombre Señor transforma nuestros hábitos y costumbres Señor amado, transfórmalos oh Espíritu Santo obra en nuestra vida y transfórmanos, Señor ayúdanos a ver claramente Señor amado lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer Señor oh Dios mío te exaltamos amado Dios te glorificamos Señor te damos tantas gracias Padre amado porque tú eres un Dios que nos ama Señor porque si no nos amara Señor ya habríamos desaparecido de la faz del planeta Señor basta un gesto tuyo basta un soplo tuyo Señor y ya no seríamos más pero tú has decidido Señor hacer misericordia tú has decidido Señor extender tu gracia te glorificamos Señor exaltamos Señor amado gracias Señor por estos instantes gracias mi Dios muchas gracias Señor muchas gracias Señor que lo tomemos correctamente Señor todo lo dicho que lo tomemos correctamente conforme al corazón tuyo Señor de un padre amante, de un padre amoroso oh Dios todopoderoso Dios todopoderoso te damos gracias Señor muchas gracias Señor oh Dios ahora Señor oramos por los enfermos Señor de nuestra iglesia si hay alguno que esté presente ponga su mano ahí en el lugar donde pueda localizar su enfermedad no le voy a pedir que venga adelante Dios también está allí el salmista dijo delante Y detrás me rodeaste, Señor, y sobre mí pusiste tu mano. Dios va a poner su mano sobre usted en este instante. Dios va a poner su mano sanadora, su mano libertadora.